Dissabte 23 de janeiro de 2010 será una data para recordar, el Reno Renardo, tal y como nos prometió hace más de un año, está en concerto a la sala Mephisto. Esto será esta nit pero antes que toquen, estamos con Jevo, fundador, vocalista y guitarra de la banda. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace más de un año hablábamos con vosotros para Radio Tiana y esta vez lo hacemos para más emisoras. Nosotros hemos crecido y Reno Renardo también ha crecido. Para los que no nos escucharon, recuerdanos brevemente un poquitín la historia de la banda. Bueno, pues la banda la empecé yo solo, pues eh, esto viene de mucho tiempo atrás de cuando estaba en el instituto, que yo hacía ya canciones chorras con una guitarra española cuando ni siquiera sabía tocar bien la, la guitarra, y bah, pues, bueno, en el instituto pues haciendo un poco el chorra para aquí para allá, luego años después pues bueno, intenté, hice un conato ya de, de grupo estúpido con Iván Caras de Batería de Reno, un grupo que se llama Metal Krilator, pero bueno, al final creo que hicimos dos ensayos y fracasé. Así que bueno, decidí hacerlo yo y luego por mi cuenta, con un ordenador, hoy en día prácticamente puedes hacer de todo, poner las baterías, teclados y meter guitarras y bajos y cantar, que no es mi, no es lo que yo hago habitualmente ni lo que no me gusta hacer, pero bueno, me ha tocado esta vez y, y canto. Entonces, bueno, eh, hice el primer disco, que no le puse nombre y lo colgué de manera anónima, que pareciera un grupo, aunque era un proyecto de un solo hombre, y lo dejé colgado en internet y, perdonad, pero es que está, está el Miquel está Miquel sacando barriga aquí, sacándose fotos, y... ¿qué estaba diciendo? Así, <risa> el disco aquel, y la verdad es que tuvo más éxito del que yo esperaba, y dije, pues voy a hacer un segundo, y como tuvo tanto, y al final, pues bueno, la gente jo, eh, pues, eh, seguía siendo anónimo, ahí en sacó en internet, pues la verdad, quién era tal que te ahocaba en el grupo Valhara, de Solitude, etcétera, etcétera, pues bueno, ya que estaba descubierta la verdad, dije, bueno, pues vamos a probar para hacer en directo, y hasta aquí. Ah, el reno es un animal típico finlandés, buena carne y buen heavy metal también en Finlandia. ¿Crees que es una buena mascota para el grupo? Pues yo creo que sí, que porque el símbolo del heavy metal son los cuernos y los renos tienen cuernos, así que creo que la relación es buena. ¿Y qué le ha pasado al reno del reno Renardo? Porque antes estaba más regordete y hemos visto que en el flyer del concierto sale con músculos a lo Manowar. ¿Son hormonas? o es de gimnasio. Son asteroides. Me pues he metido asteroides y, y se ha puesto así, se ha hinchado del gazado, ha cogido peso. Se ha cogido peso, luego volvió a bajar, porque es el, el primero era delgado, luego era gordo, luego era, ahora estaba maza. Ahora vuelve a ser más o menos normal, ha cambiado mucho. ¿Eh? Ahora sí era en el cartel de concierto de Bilbao, estaba gordo. Es que hay más gente aquí que puede hablar también, ¿eh? Podéis acercar un poco, en vez de descojonaros tanto. Como nos has dicho antes, en 2007 sacaste tu primer disco, en el 2008 el segundo, ¿para cuándo el tercero? Pues este año, casi seguro. Sí, o sea, ya tocaba. Hemos tardado más, porque evidentemente al hacerlo como grupo hay que ensayar, requiere más tiempo. El hecho de llevarlo al directo, entonces, pues no hemos podido. Hay gente que dice, joder, ya os habéis acomodado, ya no hacéis más discos. Si no queríais directo, pues directo. ¿Queréis discos? Discos, pero aclarados de una vez. Hostia, cojones. Ya. Eric, un oyente no te quiere preguntar si tú y la banda os metéis algo a la hora de componer no aparte de las cosas habituales eh, eso, alubias eh, cerveza, lo único pero no, además normalmente todas las cosas, las letras se hacen en en horario de entre semana fin de semana no, no se hace o sea, no, es que nos juntamos, nos emborrachamos y hacemos letras salen de la sobriedad absoluta Cuando hablábamos contigo hace un año, uh, estabas buscando gente para cerrar formación, ¿a quién has reclutado para la banda? Pues, hombre, estuve preguntando a artistas de nivel internacional, pero yo creo que me vieron en la cara que no les iba a pagar, así que hablé con unos que sabía que se iban a arrastrar por cuatro duros y que iban a tocar, que son los miembros de Valhalla, y luego nos faltaba un bajista, que en principio hubo uno, Josh, y ahora está Ander con nosotros, felizmente. Y ahora como has comentado el proceso de creación de los temas y la elección de las canciones a versionar y todo forma parte ya de la banda entera y no solo de de Jevo. No, eso no. no. No a ver, no, que alguien más pensar que soy un nazi. He dicho, oye, si tenéis ideas o cualquier cosa, pues lo decís, pero no son más son bastante vagos y no no les gusta hacer nada. Es que es la puta verdad. Como nos dijiste también Vuestra intención tu intención era empezar los conciertos en primavera de 2009, fue así el 29 de mayo, si no recuerdo mal fue en, en GravaSonic, vuestro estudio de, de grabación, es de, Iván, es el... de Iván. ¿Qué recuerdas del primer concierto? ¿Qué recuerdo? Oh, pues que montamos todo, que lo pusimos todo muy bonito, que tocamos, que se rompió un ampli, Recuerdo que estábamos bastante tranquilos porque había poca gente y eran casi todos amigos. No lo habíamos anunciado, no era un concierto oficial. Era el ensayo general, no oficial, al de amigos. Y nada, entretenido, simplemente pues para ver cómo respondíamos nosotros delante de, de grupúsculos de personas. Y también tocasteis en la pasada edición del Euskal Encounter. ¿Qué es esto del Euskal Encounter? El Euskal Encounter, bueno, vosotros igual conocéis que sois aquí catalufos, Yo cual conocer más lo que hacen en Valencia que se llama ¿Cómo se llama? Paiano. Eso que hacen que se juntan con buen ordenadores. Ni no, no, eso no tampoco. No, eso que se juntan con moviendo, bueno, es un pabellón en la feria de muestras que colocan no sé cuántos mil ordenadores o bueno, Dios vas tú tienes una línea, o sea, de ADSL de Copon, que creo que no se llamaría ADSL, de no sé cuántos tera bytes y entonces pues están ahí todos enredando y se pasan un fin de semana pues descargándose porno o jugando videojuegos, entonces pues bueno, decidieron también hacer este año un conciertito y nos llamaron porque les había gustado mucho la canción de controlar y suprimir y fuimos más, y es el recinto más grande que hemos tocado y que posiblemente jamás toquemos porque era un pabellón enorme, con 4.000 personas igual había, 4.096 puestos, luego viéndonos había solo Y también tuvisteis la oportunidad de tocar en el Festival Mundo Idiota En Madrid, el Festival Benéfico de Goma espuma ¿Cómo surgió formar parte del cartel del festival? Pues se puso en contacto Alex, que es el que organiza todo este tema Que le había gustado el reno y dijo Oye, este, este, he hecho un festival el año pasado, echarle un vistazo a la página Y si interesa, eh, venís y tocamos Nos parecía una buena idea también tocar en algo que parte del dinero recaudado Una vez ya han pagado los músicos y los gastos Se iba a la Fundación Gomasfuma, que creo que luego la destinaban al Tsunami de, de Sri Lanka o ¿sí? algo ¿Eh? ¿Se lo oye cuando habla ahí? No, no, que al, chuna, al Tsunami no, al Tsunami no, a las becas. <risa> Cuéntame alguna anécdota de este concierto. ¿De este? De, no, del no, de, concierto eh, de Mundo Idiota. Este que todavía no había sido. ¿Del Mundo Idiota? Pues es que igual... Igual hay cosas que no se pueden decir, más que nada por por el prestigio o la fama que tiene alguno. Pero, a ver, ¿qué nos pasa así raro? Ah bueno, sí, que salvo yo, todos madrugaron mogollón, porque yo fui desde el día antes. Eh, ¿Qué más? Es que no nos pasó nada, ¿no? Se borró, todo, se borró todo lo del sonido, nos levantamos a las 5 de la mañana para llegar no a una vía Nisbillot. No sé, ¿qué más pasó? No sé, es que yo he visto algo por Youtube. Ah, ah, ya no me acordaba. Sí, nada, intenté hacer un, un salto desde una altura considerable y hacer una distancia considerable, un tiro parabólico complejo y llevaba estas playeras que llevo, que ya sé que la radio no se ven, pero las puedo describir como marrones, y al caer del salto se me agarraron tanto, porque son muy buenas playeras, de 20 euros, suela así, están de Pirelli, entonces me quedaron clavadas en, el, en la madera y ya me caí hacia adelante pero no pasó nada, ¿eh? bueno, afortunadamente te tenemos aquí, ¿y tenéis algún concierto más programado próximamente? Eh, en Bilbao, el 12 de febrero, tocamos en la sala Rockstar, es un viernes y eso, ahí, y de momento no tenemos, no tenemos nada, nada más cogido, no hay eh, propuestas, pero estamos mirando mucho dónde vamos a tocar, pues porque pues, tampoco, no era mi intención cuando monté esto estar todos los fines de semana por ahí tocando, ni... Y cansa, me canso. Y aparte de canciones, porque esto es evidente, que nos ofrece el Reno Renardo en sus conciertos? ¿Hay alguna sorpresa, alguna cosilla fuera de lo común? Hombre, siempre intentamos hacer algo, aunque sea alguna gilipollez, entonces esta vez también tenemos un par de chorradas que vamos a hacer, que no la voy a decir, el que quiera que venga, y sí, sí, nos gusta hacer alguna chorradita al menos. Si tuviésemos más presupuesto, sí tenemos muchas ideas grandes ya para muñecos, a lo Edi de Iron Maiden saliendo por detrás, renos hinchables, pero no nos da dinero. Así que lo mejor es que pueda hacer la gente pueda donar mucho y comprar muchas camisetas para que el día mañana podemos tener unos conciertos del reno en condiciones. Al menos las entradas aquí, sobre todo en el centro de Barcelona, se agotaron muy rápidamente. ¿Qué piensas del público catalán? ¿Del público catalán? Oh, pues a ver, ¿qué pienso? Pues que han comprado las entradas a última hora. Porque eso nos han dicho que se empezaron a vender en noviembre y que estas semanas es cuando todo el mundo lo ha comprado no la verdad es que eh, sí te tengo que decir que de ventas de camiseta la un de venta de, de venta de camisetas la... la comunidad que más ha comprado ha sido Cataluña. ¿eh? sí que no son tan, tan peseteros y tan gores como parece. y ahora lo, que, lo lo que tanto temías las preguntas rápidas estas para conocerte un poco más Sí, si sí si contestar... Sí, sí, así, sí, las contestamos todos. Cada uno va a contestar la las vais a contestar todas. Ah, la, la primera. ¿Perdiste la virginidad musical con 14? Es que depende, a oír música, a tocar música, a a ver la la Pues yo creo que da era... El Seventh Son of a Seventh Son de Durmaiden. No, antes, espera Europe, qué cojones, sí, sí, sí, Europe, que tocan hoy aquí al lado Luego voy a saludar a Joe compañía Preséntate, ya que... Ah, yo soy, y... yo soy Iván, el batería ¡Hola! ¿Y, y con, qué, con qué disco perdiste la vecindad? Eh, yo también, con Europe y con Bon Jovi sí. eh, Yo soy Miquel la guitarra y yo perdería con 34 probablemente, sí no sé, me pillas un poco pasa la pregunta bueno, yo Ander, de los bajos y... Wow. <risa> estaba esperando la respuesta de Iván <risa> y yo gracias a mi hermano perdí la virginidad pues, no sé si, de los 14, con Master of C y el disco Volkeric que venían dos discos en uno la banda favorita de cada uno, de cada uno. pues... soy Gebo Yo soy Iván y también los Maiden. Yo soy Mikel y yo soy más de ayudas. Yo iba a decir con buen chip, pero Vea <risa> bueno, pues con buen chip. Y ya que en el norte se, se, se hay fama de buena comida y buena bebida, ¿cuál es la comida y la bebida favorita? Las aceitunas y la cerveza. O los caracolillos y el vermú. <risa> Bebida probablemente cerveza y comida toda y mucha. De donde estoy un buen chuletón, un buen buey vasco. Yo guau. Yo bueno, vale, guau, vale, también admito guau. Y nosotros en el, en el blog tenemos cosillas así también nuestras y preguntamos el número de pie. ¿Qué calzan los miembros del reno Renardo? Espera, esta pregunta se lo voy a pasar a mi mujer. Ichiar, ¿qué número calzo? Depende, del 40 al 42. Yo creo que el 43, pero ella siempre dice que es el 42, así que ahí tienes, entre el 40 y el 43. Yo el 74. Yo un 46, si es de verdad, ¿no? Como el tonto Iván. Yo un, 43, yo, yo un 43, no un 43. Yo un 44, Un hobby y un vicio. ¿Un hobby? Bilbo Bolsón. <ríe> ¿Y un vicio? Es que hay muchos. Yo he leído uno que respondiste en una entrevista en un blog. Seguramente me lo inventé. Sexo, cerveza... Bueno, decía la, la, las pipas. ¿Las pipas? Igual, también, no sé. Normalmente, cada vez como entrevistas de esas de blog, me suelo inventar y es como cosas diferentes en una y en otra. ¿eh? Ahora me he inventado casi todo. Así que... Vicios todos los que hay, menos, la, menos las drogas, que no somos de drogas. <risa> Yo como vicio dormir, y como hobby, como hobby, ¿eh? Ah, las aceitunas, como hobby las aceitunas. y dormir también, dormir como hobby y como vicio, ponme las dos. A mí ponme la comida, <risa> en ambas. Me has quitado, yo ya... Primero, pues? Yo dejo vier a cenar en el wok, con Iván, y eh, me hicieron por desayunar en el kebab. Pero bueno. ¿Y qué no os podéis dejar en casa cuando salís a de concierto? ¿Qué os podemos dejar en casa? ¿Qué, ¿Qué no os dejáis en casa cuando, cuando habéis venido hoy que dices... ¿Esto me lo tengo que llevar cuando salgo de gira? y unas pastillas que tomo. Es lo único que digo, no me pueden faltar las pastillas. Son pastillas médicas, no de, de Homer Simpson y cosas de esas que toma la gente. ¿eh? pastillas Yo las llaves, y a pesar de todo me las dejo a veces. O sea que... Yo todo doble porque tiendo a romper jacks, guitarras, amplificadores, me suelen pasar cosas de esas. Entonces llevo todo el equipo por duplicado, siempre procuro llevar el bajo. Pues solo me queda desearos suerte, tanto en el concierto de hoy como con los que vengan, con el próximo disco, y si me podéis mandar un saludo a la gente de Cali Metal. Un saludo para Cali <risa>